...en la siesta de Radio Carmes... ...PTT... ...Periodismo Turno Tarde. Y ahora nos vamos a... ...informar de cosas que van a estar... ...ocurriendo en nuestra ciudad... ...en los próximos días... ...tenemos algún tiempo pero lo que queremos... ...es que ya vayan que se pierda... ...es que para los días 13, 14 y 15 de septiembre vamos a contar con la presencia en nuestra ciudad de Lux Marina con quien ya estamos en comunicación telefónica. Hola Lux, ¿cómo estás? Muy buenas siestas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy contenta, muy contenta de poder estar yendo a visitar. Qué lindo, qué lindo. Veníamos hablando de esto hacía rato y bueno, finalmente se van concretando las cosas. 13, 14 y 15 de septiembre vas a andar por acá. Vas a tener una agenda muy grande. Vamos a contarle a la gente que sos activista, feminista, abolicionista, no binaria, que tenés Un montón de experiencia en comunicación Que sos militante por la defensa De los derechos humanos Así que, bueno, la agenda de actividades Y de temas que vas a estar abordando Te vamos a exprimir, Lux, con todo lo que nos vas a contar <risa> Queremos aprovechar sí, Tu sí, presencia con, uh -huh. con todo gusto con todo gusto Y sobre todo quiero, eh, quiero Agradecer muy, un agradecimiento muy grande A las compañeras de la Feria Feminista Trabajando de, de Santa Rosa Que son las que pusieron en marcha todo esto Exactamente y, y, eh, sí, sí. realmente, mira yo nunca he ido a la provincia, a pesar de que mi abuela es de la provincia de La Pampa, yo nunca fui más que de pasada para otras provincias Ajá. así que me parece que es eh, también como una deuda personal que yo tengo Buenísimo. y bueno, muy contenta de, de poder compartir, de poder este, llevar un poco de, de mi experiencia y también de alimentarme de todo lo que, de todo lo que se gesta allá, me han dicho que eh, el abolicionismo, por ejemplo, está muy fuerte, lo cual sí, es muy importante, sí. eh, bueno, fortalecer en todo el país, pero bueno, también alimentarme de eso, porque acá hay algunas batallas que, que son muy duras en uh -huh. ese sentido, y bueno, sobre todo ayudar a, a, a que todas tengamos más fuerza y más ganas de seguir peleando el feminismo en épocas que son muy complicadas, donde... Mira, recién recién antes de que me llamen estaba viendo las noticias y, y donde la economía y la política se mueven a un ritmo vertiginoso. ¿Viste? A veces sí. es difícil estar uh -huh. al día con todo sí. lo que pasa eh, también en el feminismo. Uh -huh. Pero bueno, me parece que, que tenemos con qué y un poco de eso también es lo que, lo que llevo para allá. Seguramente. Eh, Feministas Trabajando Santa Rosa quienes han dado el puntapié inicial para que estés aquí. Géneros y disidencias de Nuevo Encuentro La Pampa El Sindicato de Prensa La Pampa Zona Sur. Radio Kerm y UTELPA, que es el gremio de las y los docentes, este, hemos aunado esfuerzos para, para toda esta agenda, que va a empezar el viernes, y ya aprovecho a todos los colegas que estén escuchando, con una conferencia de prensa a las 11 de la mañana, y ese mismo día vas a estar haciendo una recorrida y charlas con estudiantes en colegios secundarios. Así es. Eh, bueno, a mí me emociona particularmente la, la parte de, de los Jóvenes, que son, la verdad es algo que a mí me llena de alegría y de amor compartir uh -huh. estos tiempos y bueno, esperemos que, que estén abiertos a, a, a los mensajes que yo llevo y bueno, espero que piensen que soy un poco más cool de lo que piensa sí. mi hija Este, bueno, y, y para hablar de qué cosas, por ejemplo ¿De qué te imaginás? ¿eh? ¿Llevas algún tema en particular? ¿Vas eh, pensando en que, bueno, también seguramente habrá preguntas Y temas que se propondrán y será un ida y vuelta, imagino, ¿no? Sí, la verdad es que de, de planeo tener muchas conversaciones Sobre todo porque a mí me interesa mucho eh, llevarme, llevarme aprendizaje, ¿no? más uh -huh. allá de lo, que, de lo que yo voy a traer. A mí me gustaría mucho conversar sobre, por ejemplo, temas como la implementación de la ESI, cómo lo están viviendo, cómo uh -huh. lo están llevando, este, qué, qué, qué cosas sienten que faltan. Eh, también me interesaría conversar sobre la, la organización como estudiantes, de centros de estudiantes, o si participan ya en partidos políticos o en algunos otros espacios, qué experiencia están teniendo poder transmitir un poco también de la experiencia que yo llevo, de los aprendizajes que, que yo tuve. Eh, bueno, yo la verdad es que la juventud y sobre todo eh, las chicas que están terminando el colegio, empezando a salir al mundo, eh, son el motor de toda nuestra historia. Uh -huh. Y... y... Sobre todo quiero disfrutarlo, claro, si me lo permiten. Claro, seguro que sí. Y al día siguiente, a las 10 de la mañana, también en el sindicato de prensa, seis 469, un encuentro con eh, mujeres trabajadoras de los medios de comunicación, donde la propuesta es hablar de las mujeres en la prensa, de los contenidos y de los sindicatos, ¿no? Eh, que es todo un tema, cómo, cómo abordar también y cómo transitar el feminismo, cómo ser mujer y trabajar en un medio de comunicación, una cuestión en la que también tenés experiencia, Lux. Sí, bueno, obviamente que esto para mí es un tema central, para mí también como, como periodista, que, bueno, yo trabajo independiente, no estoy agremiada, de momento no trabajo en ningún medio en relación de dependencia, pero sí me preocupa mucho eh, el cuadro general también de la situación, porque vivimos en un país que tiene una concentración mediática tremenda y que lo que estamos viendo es que tuvo un impacto político muy grande. Entonces, ¿cómo desmonopolizar este sistema de medios de nuestro país, pero además Y eso se haga con una perspectiva de género, que todas las mujeres, que todas las diversidades tengamos el lugar que nos corresponde en los medios, en la creación de los contenidos y también en los sindicatos, porque ahí tenemos uh -huh. otro eh, punto que hay que revisar muy profundamente, que es nuestra participación. Esto pasa en general en el sindicalismo, ¿no? No, no estoy hablando específicamente sí, sí. del tema de prensa, pero bueno, obviamente que es un ámbito en el que a mí me interesa mucho que tengamos nuestra representación tanto eh, delante de las cámaras como a la hora de negociar nuestras condiciones laborales, porque además eh, los sindicatos, de vuelta en general, eh, son, una, son una, una fuerza popular muy importante y que puede ponerle límites y condicionamientos a las empresas y a los empleadores, incluso a niveles en donde los cuales a veces el Estado no puede o no necesariamente debe meterse a regular. Uh -huh. Pero sí, sí. Logramos tener, por ejemplo, a partir de diciembre de este año, un gobierno que tenga una perspectiva popular, que tenga eh, un, un, o que resista, por lo menos, a los monopolios mediáticos. Eh, pero bueno, a lo mejor va a llevar un tiempo que ese Estado pueda decir, bueno, que todas las personas que conforman las direcciones de los medios de comunicación tengan la mitad de las mujeres, que, la mitad de las, mujeres tengan, que las mujeres tengan la mitad del tiempo de aire, que las mujeres tengan la mitad de la creación de los contenidos, pero desde el otro lado los sindicatos sí pueden ayudar a empujar para que ese proceso se esté dando. Así que bueno, vamos a reflexionar un poco en torno a estas cosas. Bien. Eh, también tenés pensado el mismo día a las 4 de la tarde un conversatorio eh, en el marco de la décima Feria Feminista Trabajando eh, para hablar de feminismos del siglo XXI. Sí, eh, también, o sea, todo parte, digamos, de un mismo contexto en el que estamos viviendo, que es este, este siglo que está empezando eh, en, el, en el Estado argentino, en la nación, en, en cómo estamos nosotros y, y bueno, plantear un poco desde donde yo veo las luchas, los desafíos, eh, cuáles son nuestras esperanzas, cuáles son nuestras dificultades, y sobre todo compartir, escucharnos, me parece que este, bueno, por algo es un conversatorio, ¿no? Uh -huh. eh, acá es donde más me gustaría a mí escuchar la pluralidad de voces, pero no solamente para escuchar las shows, sino para que nos escuchemos eh, entre todas y, y, bueno, también participar de esta construcción de un diálogo amoroso, de un diálogo en confianza, de un diálogo que no sea solamente feminismo desde la ideología, sino feminismo desde la práctica misma del diálogo. Vamos a ver... Y sale, ¿no? Claro, <risa> claro, seguro. Eh, al día siguiente ya es la última actividad, a las seis de la tarde, en la sede local de Nuevo Encuentro, que queda en Delfín Gallo, 1667. Eh, el tema a abordar es este, militar el feminismo en estructuras partidarias, la agenda que construimos, desafíos y logros del feminismo en estos espacios. Que, bueno, también, ¿no? todos los espacios para el feminismo son un desafío, ¿no? Eh, así como lo decías recién, claro, decía, cada, de, claro, su... cada uno tiene sus particularidades particularidades exactamente uh -huh. porque porque también los partidos políticos difieren en muchas cosas organizacionalmente de los sindicatos incluso en cómo plantean no la construcción política eh, estoy muy contenta de, de visitar nuevo encuentro allá yo acá en san isidro participo también de nuevo encuentro eh, lo primero que me acercó a este partido fue la bueno el gran trabajo eh, ...político y territorial en cuestiones de género... Eh, uh -huh. ...fue por ese lado que a mí me, me atraparon... digamos ...me, uh -huh. me atrapó esta, esta propuesta de este partido... ...porque yo no soy una persona muy orgánica... ...no respondo muy bien a las estructuras verticalistas... ...o, o, o de autoridad... ...pero también me di cuenta a través de eso... ...de eh, todo el trabajo que se puede hacer... ...porque una independiente puede llegar a hacer ciertas cosas... ...pero cuando nos organizamos... ...tenemos un poder realmente muy grande y sobre todo aspiro a que nos demos cuenta de eso para poder empezar a ejercerlo y, bueno, y hacer frente a los desafíos que son un montón, ya lo, lo, mm -hmm. los, los charlaremos en detalle. Claro, y además, bueno estando dentro de alguna organización, en este caso tuyo de, de nuevo encuentro, y que te dan la posibilidad de ser parte, también tenés la posibilidad de, de, de marcar esa agenda y de exigir ¿no? a esa estructura partidaria con el cumplimiento de determinados objetivos. Sí, absolutamente, porque más allá de, es, hablaba de la cuestión vertical o de que hay ciertas autoridades, digamos que el, el poder se, se realiza por elección pero después lo detenta un grupo pequeño de personas, la realidad es que los partidos políticos, todos los partidos políticos, son formados por absolutamente todos sus integrantes. Entonces no es solamente una cuestión de obedecer, de seguir, de alinearse, sino de proponer, de exigir, de presionar. Entonces, bueno, es, en esa dualidad nos encontramos siempre Y bueno, para las mujeres y para las diversidades, las intersecciones a veces son muy complicadas. Uh -huh. Porque, por ejemplo, a nosotras el trabajo no remunerado que hacemos en nuestras casas, el trabajo de crianza, el trabajo de limpieza, el trabajo de, de mantenimiento en general, de organización, nos saca tiempo que podríamos estar impulsando nuestras carreras eh, políticas en un partido, nuestras carreras adentro de un sindicato, nuestras carreras profesionales. Entonces, todos estos ámbitos que, que, que voy a ir visitando, digamos, de manera por separado en diferentes ámbitos, en realidad... Eh, para las mujeres a veces una misma, digamos, una misma limitación que puede ser eh, tener que atender a los hijos, a las hijas, eh, repercute en todos los ámbitos, repercute en nuestra carrera profesional como periodistas, repercute en nuestra militancia partidaria, repercute en nuestra participación o no en los sindicatos, porque uh -huh. para nosotras las mujeres tenemos la, la jornada laboral igual que la de los varones o mayor y a veces menos paga, tenemos la segunda jornada laboral, que es la de nuestro trabajo, y si es que vamos a militar y a hacer política, tenemos una tercera jornada laboral. Claro, sí. Entonces, bueno, a ver si de todo esto podemos sacar conclusiones que nos lleven eh, adelante y sobre todo para hacerle el camino más fácil a las que vienen. Por eso uh -huh. yo insisto también tanto en la juventud y, y en mirar en el futuro, que nosotras en realidad estamos abriendo camino para las que vienen, no estamos acá por intereses propios. Uh -huh. Eh, Lux, eh, vos actualmente estás trabajando como freelance, nos decías, de manera independiente. ¿Dónde, la, dónde podemos acceder a, a tu trabajo, tus publicaciones o lo que estés haciendo? Bueno, pueden seguirme en mi portal de noticias en latina.org o en las redes sociales en Apostasía de Género en América Latina estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, y eh, también pueden apoyar este proyecto económicamente, ya que, eh, como decía, es independiente, es autogestionado, eh, a través también de género en Latina .org ahí van a ver la opción para colaborar quienes quieran, este, bueno chusmear el, el claro. contenido y si les gusta poder también aportar sí. a que lo podamos seguir haciendo y también seguir creciendo, que es a lo que apuntamos. Toda esa información que estás dando la compartimos también en nuestra página y en nuestros muros, que es mucha información, así que les decimos a quienes estén escuchando que después lo, lo busquen ahí que está escrito Apostasía de Género en América Latina eh, y el, el, es el portal autogestivo de Noticias Feministas al que hacías referencia, ¿no? Eh, bien, y mm, te quería preguntar respecto de la Constituyente Feminista. Vos estuviste participando en la fundación de la Constituyente Feminista, un espacio eh, que intenta generar una nueva constitución. Sí, eh, realmente es un proyecto hermosísimo en el que venimos trabajando incansablemente. Acá quiero destacar eh, el trabajo que hace nuestra coordinadora general, que es Graciela Álvarez Agudo, que eh, ella día y noche está pensando en la constituyente y en cómo eh, hacer esto mejor para todas nosotras, así que realmente le debo ese reconocimiento. Pero más allá de ella, eh, nosotras todas se está generando una comunidad eh, muy linda, muy diversa, con muy diferentes puntos de vista, y en realidad, eh, digamos, sí, digamos nuestro proyecto en abstracto es una constitución que tenga una real perspectiva de género en el sentido de que eh, incluya a las mujeres y a las diversidades desde el primer artículo hasta el último, y no eh, en, en un subartículo como excepción, que es lo que pasa en la constitución actual. Eh, esto surge también de que, ahora previo a las elecciones, ahora está un poco más callado el tema, pero se venía impulsando fuertemente y se sigue trabajando en diferentes grupos una reforma constitucional, porque la nuestra realmente está muy vieja, más allá de la constituyente feminista, uh -huh. la constitución se tiene que actualizar. Entonces esto fue también una forma de organizarnos para asegurarnos de que no nos dejen afuera, uh -huh. que no nos dejen afuera ninguna ninguna, absolutamente todas las mujeres eh, lesbianas, travestis, trans, no binarias de Argentina están invitadas a participar, a hacer su aporte, van a ser tenidos en cuenta Porque nuestra convicción es que una Constitución que tenemos que respetar todas las personas, la tenemos que hacer todas las personas. Claro, sí, no puede quedar nadie afuera. Exactamente. Eh, bien, y te quería consultar respecto de tu tarea y tu militancia con respecto a la apostasía eh, en general, digamos, eso sigue avanzando, hay momentos en los que hay como un resurgimiento de todo esto, después se calma un poco, surge otra vez, ¿han habido avances? ¿Qué, qué pasa con ese tema? Y es un poco como decís vos, es, eh, se conoce como evolución en forma de serrucho, uh -huh. cuando hay como avances, pequeños retrocesos uh -huh. y más avances y otra vez, eh, sí, yo... <ríe> eh, en cuanto a la apostasía religiosa, la verdad es que, eh, por ejemplo, yo tengo pendiente, Esta es una confesión, yo tengo pendiente mi propia apostasía personal, uh -huh. eh, digamos, el trámite formal. Eh, yo más que nada me voy enterando por compañeros y compañeras que están mucho más activas que yo eh, en ese frente. En su momento, cuando estuvo eh, el debate del aborto, que fue cuando surgió sí. otra vez fuertemente la cuestión ya no de la apostasía, sino de la separación de la Iglesia y el Estado, me acuerdo que las compañeras me invitaron a participar. A mí se me hizo imposible por los compromisos que, que ya tenía. Pero, bueno, es un buen tema para retomar y para empezar a, a, a informar. Creo que hace tiempo que no hablo de eso. Uh -huh. Así que, bueno, eh, ya tenés la primicia que en breve en apostasía de género Bien. vamos a estar realmente Van a estar con, abordando el con tema. este tema. Sí, porque además muchas de las cuestiones que, que nos pasan a las mujeres con respecto... A, al no al tener impedidos este, la plenitud de nuestros derechos tiene que ver en muchos casos con este, las formaciones de tipo religiosas no digamos la iglesia es un instrumento este, muy eficaz a la hora de, de quitar derechos sobre todo a las mujeres y, y a las disidencias no Absolutamente, desde, desde la religión como práctica espiritual y como conjunto de ideologías hasta el hecho de que la Iglesia Católica es una institución política. Uh -huh. eh, acá tampoco hay que descuidar el crecimiento de las Iglesias Evangélicas en Sudamérica, uh -huh. no solamente en Argentina. Eh, digamos, si bien la Iglesia Católica viene perdiendo terreno a nivel mundial, las Iglesias Evangélicas eh, están ganando mucho de ese terreno, entonces... Eh, no, digamos que, que por estar atentos a un monstruo no se nos escape otro y nos agarre por atrás ¿no? Claro. Eh, uh -huh. eso en principio y otra cosa también es mucho ojo a las religiones que no dicen serlo porque también cuando hablo de esta concentración de los medios de comunicación estamos hablando de toda una visión de mundo que nos transmiten una visión ultra comercial ultra individualista ultra consumista y eso a veces eh, lo incorporamos al mismo nivel al que incorporamos eh, ...nuestra espiritualidad, es algo que guía nuestros actos desde un lado que ni necesitamos pensarlo... ...directamente se manifiesta porque ya lo tenemos eh, tan incorporado en nuestra psiquis. Y volviendo al tema de cómo afecta esto a las mujeres y a las diversidades... ...es que justamente ya desde muy pequeñites nos convencen o nos hacen creer... ...que no tenemos derecho a un montón de cosas, que no tenemos ni que pensar en eso... ...que, que no nos corresponde y que nos tenemos que acostumbrar a lo que sí... Y es muy perverso porque a veces eh, hace que nos volquemos a cosas que son, eh, que son realmente buenas y que alimentan y que nos hacen bien a la vida, como puede ser nuestros hijos, como puede ser cuidar de nuestra casa. ¿Quién no quiere cuidar uh -huh. el lugar en el que vive? Pero uh -huh. cuando nos encierran en eso, a través de la religión o a través de cualquier tipo de creencias que nos van imponiendo, eh, se vuelve algo que nos termina devorando. Y bueno, eso también es parte de la violencia, creo que es tal vez el inicio de toda la violencia esta que estamos buscando desarmar y que se termina manifestando en, en, bueno, en las formas más extremas eh, a través del femicidio, de la violencia física, de la prostitución... Eh, entre otras. Claro. Eh, Lux, ¿qué expectativa tenés de lo que pueda llegar a ocurrir después del de 10 de diciembre, teniendo en cuenta, bueno, cómo se han arrasado con tantas cuestiones, cómo hemos retrocedido en, en muchos aspectos culturales, políticos, económicos, financieros en el país? Eh, ¿Da la sensación de que la tan llamada pesada herencia en realidad va a ocurrir este, después del 10 de diciembre? Sí, bueno, este es un momento muy complicado para hacer pronósticos, eh, un poco por esto, esta cosa vertiginosa que hablábamos al principio uh -huh. y en segundo lugar porque realmente no sabemos eh, cuántas cosas más pueden llegar a pasar de acá a los pocos meses que quedan para las elecciones uh -huh. y luego para diciembre para, para el cambio de gobierno. Eh, yo creo que va a ser muy difícil salir de la situación porque pareciera que están empeñados en agravarla y hacer, digamos, están queriendo, o sea, Es como si hubieran prendido a fuego la casa y la cerraron con llave y tiraron la llave a un pozo, digamos. Uh -huh. Va a ser muy difícil salir de esta situación. Eh, sí tengo muchas expectativas respecto uh -huh. de, eh, no particularmente de Alberto Fernández como presidente, que, eh, que no me parece un mal candidato, pero sobre todo de todo el movimiento que viene detrás, de toda uh -huh. la gente que apoya eso, porque somos los mismos compañeros que veníamos militando en las calles, en los barrios, en las casas, en los comedores, en las escuelas, eh, desde el año 2003 para acá, uh -huh. y algunas mucho antes, porque gracias a Dios, bueno, gracias, no, a ese no, uh -huh. eh, gracias, <risa> gracias a la personas mi feminista uh -huh. he podido eh, encontrarme con muchas compañeras que, que estaban en la calle mucho antes de que yo fuera siquiera adolescente, ¿no? Uh -huh. eh, eso también es importante, por eso presto mucha atención a la transmisión del conocimiento y de la experiencia de una generación a la otra, uh -huh. pero es en esas personas en las que yo convivo. y yo sé que a veces con muy poquito hacemos muchísimo, uh -huh. entonces con que nos saquen el pie de la cabeza, con que nos dejen de asfixiar, con que nos dejen de matar, que ese uh -huh. es nuestro reclamo feminista de principio del siglo XXI, eh, yo creo que vamos a poder avanzar un montón y vamos a poder hacer crecer un montón nuestras vidas, nuestros hogares eh, y, a, y a todo el país. Y también... Eh, de todo esto quisiera destacar el compromiso que asumió públicamente Alberto Fernández de crear el Ministerio de la Mujer, que es una iniciativa que la viene impulsando muy fuerte también Victoria Donda, que es una persona uh -huh. con la que yo he tenido diferencias políticas, pero me parece que es muy importante la labor de instalar un Ministerio de la Mujer, y eso puede darnos eh, un montón de recursos y un montón de recursos específicamente económicos, uh -huh. que es lo que hoy nos está faltando para eh, poder llevar adelante las políticas de género que, que, que ya son formalmente, pero que se han desfinanciado en estos años. Entonces, eh, estos son un poco los puntos en las cuales empiezo Bien. a pensar el tema. ¿no? Eh, antes, eh, tenemos el Encuentro Nacional de Mujeres en La Plata. ¿Qué sensación te da La Plata, una ciudad tan cerca de Buenos Aires, Vidal... Eh, estos ánimos este, tan caldeados que hay, la proximidad de las elecciones, a mí en lo particular eh, me da así como un poco de susto también, ¿no? Eh, pero bueno, ¿cómo lo ves vos? ¿Qué, qué pensás? Y bueno, siempre está ese, eh, no sé si es susto, miedo, para mí es algo más como una especie de precaución, de estar uh -huh. atentas, ¿no? Uh -huh. a, a lo que está pasando. Eh, Yo creo que puede llegar a ser un encuentro sorprendentemente tranquilo uh -huh. eh, en términos de la, de la injerencia del Estado, porque están tan en la cuerda floja también, uh -huh. que un evento como lo que fue en su momento, la represión en el encuentro de Rosario, yo creo que en un contexto como este, en la ciudad de La Plata, puede tener consecuencias mucho más grandes para el gobierno, uh -huh. para el gobierno provincial, para el gobierno nacional y para el gobierno municipal. Uh -huh. eh, la verdad es que... Siempre se ha caracterizado el encuentro de mujeres por ser un encuentro muy pacífico, lleno de alegría y lleno de Totalmente, amor, que es lo que sí. a mí me, me entusiasma y me emociona. Uh -huh. eh, creo que hemos crecido mucho y aprendido mucho en el tema de autocuidado y de seguridad en los encuentros, así que también confío eh, en esa experiencia, en esa capacidad de, de negociación también, porque no es que vamos a invadir nada, digamos, todo esto se hace... Eh, digamos, eh, en concordancia con, con las normas que existen, uh -huh. este, en diálogo con las instituciones, no, no, no es una, eh, no sé, no es una horda salvaje de mujeres que viene a tomar la ciudad, es, es, es un encuentro realmente muy organizado, eh, lo que me lleva a pensar que sí, este año ha habido eh, fracturas en la organización del encuentro, pero me parece que eso es más bien, eh, no, no, es, no son de este encuentro, sino que es, es, es una fractura histórica que se viene uh -huh. manifestando cada vez más fuerte eh, de diferentes maneras de mirar y de hacer y de pensar el encuentro y que también no tengo ninguna duda de que vamos a poder ir eh, dialogando y resolviendo el mejor curso entre todas, porque es lo que siempre hicimos, eso es la historia de los uh -huh. encuentros. Sí, sí, sí, totalmente, digamos, la confianza en la militancia y en, y en el movimiento de los feminismos que integramos ese encuentro, eh, obviamente que es plena y, y cada vez y cada año vamos aprendiendo más este pero bueno sobre todo tener cuidado en esto no de, de protegernos de cuidarnos mucho de estar atentes eh, bueno, a los malos usos que otras fuerzas quieren hacer del encuentro, ¿no? Como para tener un pretexto después de ejercer la violencia o de publicar informaciones que nos relacionan a cuestiones violentas, cuando en realidad, si algo nos caracteriza el Encuentro Nacional de Mujeres es a la enorme transformación hermosa que hacemos durante esos días cuando estamos en algún lugar y la gigantesca manifestación de amorosidad que hay, ¿no? Que es impresionante. Así que eh, eso sin dudas, que bueno, la, la, la militancia feminista a pleno en esos días tan transformadores, que cada vez somos más, porque es raro que alguien vaya una vez y no quiera volver al siguiente, ¿no?, cuando va por primera vez, por eso nos seguimos sumando y sumando y sumando. Sí, absolutamente, y, y de nuevo también no es lo mismo el contexto hoy del uh -huh. encuentro de mujeres, de lo que podía ser por ahí hace 20 años, cuando a lo mejor iban 10.000 personas, eh, y ahí, por ejemplo, los medios, estos que por ahí quieren mostrar las situaciones de violencia o de conflicto, les era más fácil mostrar eso porque por ahí no tenía tanta cobertura en los medios nacionales o en los medios zonales. Todo eso ha cambiado Un con montón. la enorme expansión uh -huh. que tuvo el encuentro sí. de mujeres. Creo que eh, en esa historia también, ese es el aprendizaje que yo tomo, que es toda esa perseverancia de seguir haciendo el, el, el encuentro de acuerdo a nuestras propias convicciones, a nuestras creencias. A, a, a la certeza de que podemos construir de una manera diferente, terminó llevándose por delante a todos esos poderes que solamente buscan eh, interrumpir y obstruir, porque en realidad, eh, tarde o temprano, nosotros vamos a tener lo que, lo que estamos exigiendo, porque no es ni más ni menos que lo que nos merecemos. Y, y creo que mirar la historia de los encuentros es algo que a mí me ayuda incluso a, a levantar la fe en los momentos más oscuros, Porque ahí es cuando veo yo que se puede, que se puede, que pudimos, uh -huh. que vamos a seguir podiendo. Bueno, Lux, ya nos estaremos dando un abrazo personalmente, porque falta poquito para que estés por acá. Eh, los días, entonces, 13, 14 y 15 de septiembre, Lux Marina, con una nutrida agenda para desarrollar un montón de actividades acá en Santa Rosa. Te mandamos un, un abrazo virtual y a la distancia por ahora, hasta que contemos con tu presencia y aprovechemos todas las propuestas que nos estás trayendo. Bueno, muchísimas gracias eh, por esta comunicación, un gran abrazo a, a, a vos particularmente, a todas las personas que estén escuchando, y miren que a mí me gusta mucho, mucho abrazar en persona, así que todas las que tengan un abrazo para mí, las invito a acercarse eh, y a traérmelo en persona cuando estemos por allá. Muy bien, gracias, gracias Lux. Lux Marina, 13, 14 y 15 de septiembre. La agenda de todas las actividades las estamos publicando en, las, en nuestros propios muros eh, de Facebook, en la página de Radio Carmesa, en algún ratito tendremos también subida la información, en la página del de sindicato de prensa también ya está publicada porque hay Un llamado a todas las mujeres que trabajamos en los medios de comunicación para que nos encontremos también a charlar con ella el sábado 14 de septiembre a las 10 de la mañana en la sede de seis 469. Y reiteramos el saludo muy grande para Feministas Trabajando Santa Rosa, Géneros y Disidencias de Nuevo Encuentro a La Pampa, al sindicato de prensa a UTELPA y a Radio Kermes. Que estamos detrás de la organización de todo esto Para aprovechar muy pero muy bien a Lux Marina Activista, feminista, abolicionista, no binaria eh, Comunicadora, periodista, militante de los derechos humanos Así que bueno, para aprovechar todo su conocimiento Y, y para nutrirnos y también para que ella se lleve Nuestro propio aprendizaje, nuestro propio recorrido verte no sabes lo que podría hacerte ay si pudiera hablarte hasta dónde podría llegarte si pudiera